necesitamos más de un día, todo el mundo que con con deseos de más, tanto de más de lo espiritual como de más desorden, quieren ahí como un poquito más de cada cosa sobre los matrimonios y, y hace falta poquito de hombres es importante porque a veces los esposos están con sus hijos, sus compromisos y necesitan espacios así, especiales, donde no solamente recibimos en lo, en lo espiritual, Dios nos enseña cosas, sino también que tenemos un tiempo de conectar en las relaciones, en la diversión y en el tiempo de pareja también. Entonces, gracias a todos por haber asistido, por haber puesto la actitud que, que tuvieron, por haber recibido todo lo que recibieron. Para nosotros es un privilegio y una bendición hacerlo. La otra cosa que quisiera decir antes de empezar este mensaje es que si el Festival de Vida ya es prácticamente las el, voy a decirlo, el fin de semana siguiente, aunque no es, es realmente la semana que va a continuación de esa pero ya estamos a una semana del festival y nosotros os dimos a cada uno, espero que todos hayan recibido una hojita de operación Andrés ¿la recibisteis? ¿la tenéis? ¿os acordáis que era lo que había que hacer? escribir los nombres de varias personas amigos tuyos que no conocen al Señor empezar a orar por ellos empezar a hablar con ellos, a acercarte de manera que pudieras crear una conexión para invitarles al festival de vida ¿verdad? La iglesia de Alicante realmente, me refiero a todas las iglesias juntas, unidas, la iglesia del Señor en Alicante quiere hacer un gran evento donde realmente es un gran esfuerzo de todos, no solo financiero, sino movimiento de la iglesia entera, no para que llenemos ese lugar de cristianos, sino para que ese lugar esté lleno de personas que no conocen a, a, a Jesús y puedan escuchar y en un ambiente y en una atmósfera tal vez... Diferente a asistir a un templo como este A un lugar como este En un lugar neutral Pudieran escuchar un mensaje Que puede cambiar sus vidas Entonces, quiero animarles Yo no sé qué ha pasado No sé si si cada vez que termina la reunión El diablo ha hecho que se te olvide Tu hojita o tu motivación Yo te animo Porque sería muy triste Que nosotros hiciéramos un gran esfuerzo Para apoyar este evento Al final Hoy se ha dicho que, que estamos todavía en déficit para cubrir nuestra nuestra cuota, nuestra parte Pero aunque lleguemos a esa meta, qué triste sería dar ese dinero Pero luego, ¿dónde están los de amor fraternal? ¿A quién invitaron? ¿A quién llevaron a esa campaña? no eh, Somos aquí como unas 100 personas ¿Y cuántos de las 100 personas? No, dos personas llevaron a dos amigos Y uno dice, pero ¿cómo podemos ser 100 y llevar a dos? Entonces, lo primero es que puedes invitar a una persona conocida Pero también podría ser que Dios ponga en tu corazón que te acerques a alguien durante esta semana y lo invites a alguien a quien no conoces. Eh, el evangelismo no es solamente hablarle a la gente que uno conoce. Dios también puede usar oportunidades para que uno, si Dios te inquieta, te acerques a alguien y le puedas animar a que, mira, hay un evento muy especial, quiero invitarte y darle darle la, la información o compartir el teléfono y decirle, ven, que no vienes. Yo creo que Dios puede cambiar, transformar tu vida Y, y darle una oportunidad a, a, Me gusta mucho de este Esta Publicidad que, que nos han Transmitido Que aunque estamos queriendo invitar A las personas a que vayan al evento Realmente al principio lo primero que te dicen es Compártelo tú de Jesús No esperes a que el evento Le comparta a Jesús Aprovecha la oportunidad y compártelo de Jesús Y luego invítalo al evento de esa manera puede estar de reforzarse esa convicción esa eh, esa nueva decisión que está tomando de seguir y creer en el señor jesús bueno listos esta mañana sí ok espero que los los matrimonios estén más sean los más motivados ¿no? vienen de retiro o sea que supongo que están muy muy muy animados estamos hablando de, del tema estar firmes y hoy quiero hablarles que llevamos dos domingos creo hablando de firmes en la fe y hoy quiero hablarles de firmes en el servicio, firmes en el servicio. Hay muchos matices de la palabra firmes en la Biblia, en la Escritura, y estamos viendo uno a uno de ellos y hoy nos corresponde firmes en el servicio. Antes de usar ningún versículo, quisiera tal vez empezar diciendo lo siguiente. Creo que hay hay un fuego que debe arder en el corazón de las personas que aman a Dios Y cuando ese fuego es verdadero, ese fuego es como un ímpetu que te impulsa a querer en darte a Dios A querer darte a, para Él, a querer decir ¿Qué quieres de mí? ¿Qué esperas de mí? Ese anhelo debe ir creciendo progresivamente, de hecho debemos cultivarlo no es como algo que emocionalmente debemos esperar que siga existiendo por siempre y bueno, que no se apague esta emoción, sino que es algo que uno va cultivando para que siga creciendo y ese anhelo de servir es algo que debe estar en la esencia, en el ADN de un hijo de Dios, de una hija de Dios. Cuando uno entonces se encuentra a Jesús, está esta pasión por seguirle a él, por decir qué quieres que haga, ¿cómo quieres que lo haga? ¿Por qué digo esto? ¿Por qué matizo esto? Porque antes de empezar a hablar sobre el tema del, del servicio en muchos matices, creo que es importante entender que en nuestra vida somos siervos de Dios en todos los lugares, todo el tiempo, en todos los espacios. Eh, hemos hablado esto en la escuela de servicio cuando hemos estado enseñando y muchas veces, el, el siervo del Señor dice, que somos todos nosotros los que queremos seguir a Jesús, debemos ser siervos de Dios, no solamente los que Dios llama al ministerio, lo cual son un llamado muy específico de separación para un, un propósito concreto, pero Dios quiere que todos nosotros seamos personas que anhelan servirle, que anhelan vivir haciendo cosas en, y marcando y dejando diferencia en huella, sirviendo en nuestra casa, sirviendo a nuestra familia sirviendo a nuestros amigos sirviendo al prójimo sirviendo por supuesto en el trabajo donde estamos sirviendo en la sociedad en la que vivimos porque el cristiano no le sirve a Dios solamente aquí adentro le sirve a Dios en su esencia ¿dónde hay que servir al Señor? no hay que servir al Señor aquí adentro sino aquí adentro si yo no tengo el servicio impregnado aquí adentro cada vez que se te pide el servicio aquí Sientes que es algo externo, que te están como queriendo imponer Porque el verdadero servicio es algo que debe crecer ¿dónde? Aquí adentro, aquí adentro debe crecer Sin embargo yo sé que el servicio tiene muchos matices Y yo solo voy a, solamente voy a, a remitirme a unas pocas escrituras Para enseñar algunas verdades simples Sobre esto de estar firmes en el servicio la primera escritura que quiero que meditemos en este en esta mañana es Josué capítulo 3 versículo 17. Josué 3 verso 17. ¿Dice esta escritura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 firmes en medio del Jordán hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán y todo Israel pasó en seco y si me acompañan vamos a leer por un momento yo no le dije ya ni este versículo pero en el mismo capítulo en el versículo 3 pueden leer lo siguiente y, mandar, y mandaron al pueblo diciendo cuando veáis el arca del pacto de Jehová Dios y los levitas sacerdotes que la llevan vosotros eh, saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella la primera cosa que yo veo en, en, en cuanto a servicio, la primera que quiero compartiros es, se llama abriendo brecha firmes en abrir brecha Israel Había pasado por una generación entera que no le creyó a Dios Y murió en el desierto Y Dios les da dio una oportunidad a una segunda generación Eso quiere decir como para que entendáis Los papás se murieron Ahora le va a dar la oportunidad a los hijos de esos padres A ver esos hijos que eran niños ahora crecieron Son una siguiente generación Dios le da una oportunidad a ese nuevo Israel Y en esta oportunidad llegan ante un obstáculo los padres de ellos habían visto al Dios Todopoderoso que había abierto el Mar Rojo y habían podido cruzar en seco, ¿conocéis la historia verdad? Y ellos, Dios abrió y separó el mar como si fueran dos columnas y ellos pudieron pasar en seco por el medio Y ellos los la primera generación, vio tal milagro y, y siempre lo tuvieron presente a pesar de sus pecados, de sus errores y al final de su gran fracaso, que Dios había hecho algo extraordinario. Sin embargo, la nueva generación no había visto aquel milagro como sus padres. Por eso Dios quiere que ellos tengan una nueva experiencia milagrosa. Y cuando ya van a entrar a poseer la gran tierra que Dios les prometió, lo que es la nación de Israel, ellos no eran propietarios, sin embargo Dios les dijo, les voy a dar esa tierra para que sea su nación. Cuando ellos llegan y van a, van a llegar a poseer esa nación, ellos se encuentran con que hay un río, y es el río Jordán, y es un río que está en un punto caudaloso, grande, difícil de pasar. Realmente es un gran obstáculo como el Mar Rojo. Esa que es la oportunidad de Dios de enseñarles a ellos una nueva lección Por eso de este pasaje vamos a aprender dos lecciones de servicio La primera de ellas es la que ya hemos dicho que es abrir brecha Pero la segunda de ellas respecto al servicio es que el servicio abre la puerta a los milagros El servicio abre la puerta a los milagros ¿Por qué les digo esto? Y vamos a ir viendo esta historia Israel entera necesitaba cruzar Pero para cruzar Dios dijo que lo primero que tenía que cruzar Era su presencia Su presencia estaba representada en el arca del pacto ¿Cómo sabemos que estaba la presencia de Dios? Porque ellos tenían el arca del pacto Y el arca del pacto representaba la presencia de Dios Dios está con nosotros en esta arca ¿Quiénes podían tocar y llevar el arca? Los cristianos sacerdotes Así que los sacerdotes durante los viajes se ponían el arca al hombro con unas barras transversales, no podían tocar el arca físicamente, tenían que pasar unas barras por unos anillos, una a este lado, una al otro lado y se la ponían en los hombros y lo, la cargaban, llevaban el arca. Lo primero que dice el Señor y instruye a su pueblo es que los sacerdotes vayan los sacerdotes y los levitas vayan delante y nosotros sabemos que la escritura en el antiguo testamento los sacerdotes y los levitas quienes son los siervos los que sirven los que fueron llamados a servir entonces vamos a empezar a extraer una, una lección espiritual los que sirven son los que tienen que ir adelante con que van a ir con la presencia de Dios no es servir en la carne es servir en la en obediencia a Dios, lleno de la gloria de Dios y llevando su presencia y cuando yo tengo su presencia no es suficiente, Dios me da su presencia, Dios me da ese lugar donde yo puedo servir con un propósito y ese propósito es de que yo abra brecha todo Israel tiene que cruzar, sin embargo Dios dice que mis siervos vayan adelante con el arca y que ellos entren al agua Y por eso la segunda palabra es ¿cuál? Milagro. Cuando nos entregamos a obedecer a Dios y a servir a Dios, empezamos a abrirle paso a Dios mismo para que Él haga algo extraordinario. Por eso tenéis que entender que el Dios de los milagros obra para nuestra fe, en nuestra obediencia y en nuestro servicio ellos entonces dieron un paso y empezaron a entrar y cuando entraron, ¿sabéis lo que ocurrió no? sus pies se sumergieron dentro del agua sin embargo Dios les dijo sigan caminando dentro del agua y en la medida que iban entrando a aquel río caudaloso lo que ocurrió es que sus pies no se hundieron sino los tobillos y nada más o sea que pudieron caminar sobre las aguas y cruzaron al otro lado con el arca Porque era un acto completamente milagroso. mira que Dios hace cosas nuevas cada vez. Dios no repitió el milagro igual que como lo hizo en el Mar Rojo. Y tenemos que entender eso porque a veces estamos queriendo duplicar milagros, repetir milagros. Nuestro Dios no duplica, nuestro Dios hace cosas nuevas todas las veces. Gloria a Dios. Y si el Señor hace que Mateo se encuentre billete, no tienes que tú encontrarte billetes. Tal vez Dios va a hacer algo diferente contigo Pero Dios necesita De personas Obedientes, siervos Siervos Que estén firmes Para obedecer En los momentos donde nosotros vamos a Hacer algo diferente ¿Cuál fue el llamado de estos sacerdotes? Hacer algo Que era desafiante Entrar con un arca, terminar incluso Perdiendo el arca, pero Dios no los llevó a ellos a cuestionar Dios les dijo a ellos obedecer Entonces ellos obedecieron a Dios Y entraron en las aguas Y en la medida que fueron entrando Y sus pies no no se hundieron Ellos fueron cruzando Y luego detrás de ellos ¿Quién marchó? Todo el pueblo Así que escucha la lección espiritual Que queremos aprender de esto Solamente los siervos pueden abrir brecha Para otros que van detrás de ellos ¿Por solamente los siervos pueden abrir brecha para otros que van detrás de ellos solamente los que se entregan y dan un paso adelante son los que le podrán abrir camino a otros si tú te quedas en la orilla no le vas a abrir camino a nadie vas a quedarte en una actitud pasiva muy cómoda segura de hecho es segura ¿verdad? si nos quedamos en la orilla no habrá peligro pero tampoco habrá milagro tampoco, tampoco habrán señales tampoco habrán Prodigios Tampo, Tampoco habrá algo extraordinario ¿No les parece esto bastante significativo? Este es el momento de los milagros Dios cada vez me inquieta Que España, que Alicante Necesita ver señales Necesita ver portentos Necesita ver la gloria de Dios Pero jamás van a ocurrir con un pueblo de Dios pasivo dormido cómodo desobediente rebelde orgulloso dividido jamás va a venir esa gloria sobre nosotros y necesitamos realmente poner todo en el altar y como los sacerdotes estar dispuestos a entrar en pasos de obediencia y es interesante, ellos tenían que dar paso a paso, todos juntos. Siguiente paso, todos juntos, porque si caminan distinto, ¿cómo es eso? ¿Saben lo que es esto? No? Tenen que caminar todos juntos, en unidad, en un mismo propósito. Unir la fe de todos para creer, wow, ¿qué va a hacer el Señor? ¿Qué va a hacer el Señor? ¿Qué va a hacer el Señor? ¿Qué va a hacer el Señor con amor fraternal en el 2017? Yo no sé qué va a hacer el Señor. Sé que en el 2016 han ocurrido muchas cosas. Ha habido un remesón en esta iglesia, ha habido una limpieza, ha habido un orden, ha habido madurez, ha sido difícil. Pero aquí estamos y, se, y perseveraremos. Y saben que yo sé que en el 2017 tiene que venir una gloria mayor para esta congregación. Si en el 2015 y el 2016 ha habido milagros, nuevas personas se han añadido a esta iglesia. Y, y, y cuando empiece este mover, iglesia, no lo podremos parar. Pero la pregunta que el Señor nos hace es ¿Qué papel vas a jugar tú? ¿Qué papel vas a jugar tú En este paso del arca al otro lado? ¿Cuál es tu papel en el servicio? Hoy te está diciendo el Señor de una forma simple Invita a un amigo Al festival de vida Es algo pequeño ¡Guau! Wow, ¡Qué difícil! No, es difícil Lo peor que te puede pasar Es que te digan que no Vamos, pero eso es lo peor que tiene eso de difícil pero si te esfuerzas si tienes buen corazón si oras por tu amigo por tu familiar por tu vecino si tú le entregas la invitación si tú cuidas y cultivas eso tú no crees que tu, tu vecino tal vez pueda tener una oportunidad de salvación si desde el principio no tienes fe si desde el principio no estás dispuesto a abrir brecha no va a cambiar jamás la realidad Alicante ni la realidad de España ¿Saben por qué hemos venido desde Colombia nosotros y ya llevamos 16 años en esta tierra prevaleciendo? No por gusto personal, por un llamado de Dios y una convicción que nos ha dicho que nosotros todo lugar que pisare la planta de nuestro pie el Señor no lo daría. Y eso significa que hay que caminar, que hay que avanzar, no voy a conquistar todo lugar que pisa la planta de mi pie, implica acción, determinación de caminar y poseer a la vez que yo voy avanzando y tomando territorio, un servicio de milagros, claro que sí, anhelamos. Que se cumpla como dice en Josué 3.17 Más los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová Estuvieron en seco, firmes, en medio del Jordán Claro que sí Cuando empieza la obediencia en, la, en el servicio ¿Sabes lo que pasa con ese servicio? Se vuelve un servicio firme Y hay personas que sirven como con contibieza Sin determinación No hay firmeza en ese servicio no es una persona que es confiable, no, no puedo decir, bueno, le voy a entregar esta responsabilidad porque yo sé que pase lo que pase y, y cuento con él, cuento con ella, no se va a desaparecer, no se va de, de no se va a desanimar, no va a abandonar, no va a incumplir, sino va a estar ahí. Pues ese tipo de personas son las que Dios está buscando. En la iglesia no siempre encontramos eso. Encontramos personas que se emocionan Y dicen cosas Pero luego cuando ven el precio Que hay que pagar Cuando ven la determinación Que hay que meterle a la cosa Dicen yo prefiero ir por los lados Pues eso significa estar atrás en la cola Nunca serás de los que abren la brecha Y yo pienso que estar en el equipo De los que abren la brecha Es un privilegio Porque aunque los demás vean gloria los que van adelante son los que ven la gloria primero Los que van adelante son los que reciben primero la recompensa Es a ellos a quienes Dios les va a entregar el arca Y el arca es su presencia Y su presencia es la que tiene los milagros No los sacerdotes, no el pueblo Es su presencia ¿Quiénes llevan la presencia? Los siervos Solo los siervos llevan la presencia oye, espero que estés entendiendo espiritualmente lo que está hablándonos el Espíritu de Dios en esta mañana entonces dos verdades, ¿cuáles eran? que los siervos abren brecha y que los siervos son la generación o los que traen los milagros la generación de los milagros los que traen los milagros vamos a ver otra escritura de Josué capítulo 4 versículo 3 Está relacionado con lo que hemos dicho ahora, pero también está allí. 4:3 dice: "Y mandadles diciendo: Tomad de aquí, del medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis por vosotros y llevadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche." Y luego podéis ver en el mismo capítulo, en el versículo 7, dice «Les responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová cuando ella pasó el Jordán. Las aguas del Jordán se dividieron y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre» sabes el tercer principio que quiero que aprendas acerca del servicio es que cuando uno sirve con firmeza deja huella deja huella y esa huella es una huella indeleble espiritual para la generación que va después de nosotros la huella indeleble que no se olvidarán yo he escuchado muchas predicaciones de muchas personas pero ha habido siervos de Dios con los que yo he caminado de cerca que han hecho cosas que han marcado mi vida a veces la predicación la usa Dios para darnos marcar tocar algo en nuestra vida pero luego la vamos a olvidar muchas de las cosas las vamos a olvidar sin embargo la huella que deja un siervo sobre la vida de uno es una huella indeleble Y escucha esto, un siervo que realmente deja huella, un siervo que camina firme. No un siervo inconstante, no un siervo inestable, sino un siervo firme, firme. Porque todo eso está hablando es de firmeza, ¿ok? Dice, decía el versículo 3, donde están firmes los pies de los sacerdotes. sabe de qué estoy hablando? Cuando entra un río, ¿cómo están las piedras? Hay unas donde como que te puedes parar y otras donde si te paras, se te dobla. Y le, la orden del señor fue coger las piedras donde ellos caminaron y estuvieron firmes. Entonces, yo no sé, supongo fue de las de la orilla porque luego ocurrió el milagro donde ya no no se no hacía pies. Así que ellos cogieron de esas piedras y las llevaron consigo hasta el otro lado de la otra de la orilla y Dios les dijo a ellos hacer un monumento con esas piedras como una especie de altar que se vea desde muy lejos. Eran doce piedras para las doce tribus y llevaron, hicieron el monumento y decidieron, el Señor les dijo esto Y con esto cada vez que querráis enseñarle o recordarle a vuestros hijos lo grande que yo he hecho aquí al cruzar este río Les mostraréis ese monumento conmemorativo, les mostraréis algo que dejó huella Porque esas piedras no las cogieron a este lado, esas piedras las cogieron allá, al otro lado cuando apenas iban a empezar a cruzar Estas piedras eran piedras firmes. Solamente el que deja huellas firmes puede dejarle camino a la generación que va después para andar. Nosotros tenemos que ser una generación que deja huella firme para que la generación que viene después tenga por dónde andar. Si lo que hacemos son simplemente actividades y activismo y movemos las cosas y hacemos cosas pero eso no es no tiene profundidad, entonces esas huellas no son firmes, van a ser borradas fácilmente. Pero las huellas que quedan en nuestra vida son huellas que no pueden ser borradas, no son ni siquiera recuerdos, son una huella espiritual que quedó marcada en nuestro corazón, en nuestra vida. Son representadas en las rocas en las que ellos estuvieron de pie. Y por eso ellos hicieron monumento con esto Y el versículo 7 dice Le responderéis que las aguas del Jordán Fueron divididas delante del arca de Jehová Cuando ella pasó el Jordán Las aguas del Jordán se dividieron Y estas piedras servirán de monumento conmemorativo Nunca olvidaremos esas huellas Mira, tenemos una gran responsabilidad con nuestra generación La presente y la que viene Yo la siento Aquí no es cuestión de hablar Aquí es cuestión de dejar huella Se puede decir que se creen muchas cosas Pero si no dejamos huella Mujeres tienen que dejar Mujeres, quiero decirle a nuestras mujeres adultas Dejen huella en sus nietos Dejen huella en sus hijos Hombres adultos Dejen huella en sus nietos Dejen huella en sus hijos no se sientan libres de responsabilidad, hasta el último día asuman la responsabilidad y la carga de marcar huellas en las generaciones que vienen por delante. Líderes de esta iglesia que están creciendo y que siguen trabajando, que ya están establecidos, líderes, nuestro llamado no es solamente cumplir tareas, es dejar huella, huella con lo que hacemos y huella en las personas que están con nosotros. Huellas sanas, huellas buenas, huellas de Dios que realmente marquen a la persona para decir Oh, cómo aprendí del tiempo que estuve trabajando con esta persona Cómo me enseñó su ejemplo, su forma, su pasión, su determinación Cómo a pesar de las cosas difíciles estuvo ahí y no decayó Cómo le honro, cómo le admiro y cómo he aprendido para que ahora que me toca a mí Yo no digo no, yo he evado mi responsabilidad Ahora yo mismo pongo mis pies sobre las huellas, las pisadas que él me dejó o ella me dejó delante mío. No te canses, no te canses de dejar huella, porque las huellas que dejamos serán memoria para otros. Mi pastor ya no está, ya está en la presencia de Dios. Me dejó grandes huellas que jamás olvidaré. Y hay hombres que están en presentes, mujeres que están vivas el día de hoy y tengo huellas de ellos en mi vida. Y yo espero también que nosotros estemos dejando huella en vuestras vidas y que algunos de vosotros estéis dejando huella en otros y que cada uno de los que están aquí sentados tomen el reto de empezar a decir ¿cómo voy a marcar una diferencia donde quiera que el Señor me ponga? Jóvenes, ¿qué huella quieren dejar? ¿Qué huella tiene este ministerio de jóvenes? ¿Qué huella? ¿Qué identidad? Porque la huella es la identidad. No, no la no, no ponen la huella, hasta de hoy la, la huella y algo del ojo son como se, señas eh, únicas que nos hacen que nadie puede reemplazarnos ni engañar y por eso hoy todo lo controlan con la huella, hasta los teléfonos los así con la huella también le ponen la huella y entonces si alguien coge tu teléfono pues si no tiene la huella no puede operar con el teléfono Estamos hablando de que la huella es algo único que debe marcar nuestras vidas. Tercera tercera característica, o cuarta más bien, de la enseñanza respecto a la firmeza en el servicio. La firmeza debe ir acompañada de constancia y crecimiento. Constancia y crecimiento. La primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 58...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 La firmeza al servir a Dios debe ir acompañada de constancia y crecimiento Hay personas que en el servicio aplican esto de los talentos no Me diste uno, te devuelvo uno Señor Me diste un equipo de cuatro personas y me dijiste que hiciera tal cosa Aquí está, he cumplido, he hecho esas esa que tenía que hacer por esas cuatro personas Pero el Señor siempre nos está hablando Es de crecimiento Este año de servicio ¿Qué crecimiento produjo en ti? ¿Y qué crecimiento produjo en las personas Que estaban alrededor tuyo? Si eres empresario ¿Qué crecimiento llegó a ti como empresario? ¿Y qué fruto hay espiritual En la vida de aquellos que estuvieron contigo? O tal vez Si hablamos de fruto Solamente se puede hablar de finanzas Pero no se puede hablar de nada más ¿Qué fruto? En verdad los cristianos Entendemos que en todo nuestro trabajo Incluso nuestro trabajo profesional No se evalúa solamente porque No nos despidan y porque recibamos Un salario a final de mes Sino por el fruto que produce En otras personas y en nosotros mismos Si tu trabajo es con gente Entonces el fruto se ve en, qué tanto creces tú En ese proceso, en el trato con la gente Y luego qué tanto creces bendición o fruto es en las persona están contentas las personas están felices las personas las ves mejor que antes o están igual o están peor o jamás te lo has planteado simplemente vas cumples una tarea te pagan y te vas no te importa no te importa no estás entendiendo el lugar el privilegio que dios te está dando ahí donde tú estás en ese trato con personas nuestro servicio debe ser firme pero debe ser constante y debe ser creciente. ¿Lo entendéis, no? Firme es que se mantiene. Constancia significa no solamente que lo hago, sino que lo mantengo, lo mantengo, lo mantengo. Mi servicio es algo que yo debo mantener. Personas que están sirviendo aquí en la iglesia en cualquier cosa, no es no es suficiente que hayas empezado con mucho ánimo al principio del año. Es que si entraste a servir al Señor Es tu responsabilidad cuidar ese pequeño fuego Que puso el Espíritu Santo para servir Y entonces tú debes estar ilusionado Tú debes orar por tu ministerio Y tú debes querer hacer crecer ese ministerio Que te entregó el Señor Tú no puedes venir y hacer lo mismo todas las veces Y no, no ser transformado en el proceso Y no transformar aquello que Dios te entregó en tu mano Dios te entregó algo Ahora tienes que hacerlo crecer Ahora tiene la responsabilidad De hacerlo que sea constante Que permanezca Que mañana si tú no estuvieras tú Sabes que dejaste una huella En la que eso no va a dejar de pasar en la iglesia Pero eso a veces no ocurre en la iglesia No hay un relevo generacional No hay una huella que le quedó a la otra generación Por eso si alguien tomaba fotos en la iglesia Y dejó de tomar fotos en la iglesia ¿Quién toma las fotos ahora en la iglesia? Ya no hay nadie si el, el hermano X toma las fotos en la iglesia Y él ya no pudo ¿Quién toma la fotos en la iglesia? Ya no hay nadie Si Nicolás está en sonido Y Nicolás ya no está en sonido Ya no hay nadie Y si esto te provoca A celo, a, a inconformidad Me parece genial Que empieces a darte cuenta Ah no, qué bueno que ya Pero ya hay alguien que haga eso Ese alguien no va a estar toda la vida ahí Ni siquiera yo voy a estar aquí toda la vida Alguien más tiene que empezar a predicar en este púlpito. Alguien más tiene que dirigir el culto. Alguien más tiene que venir a tocar estos instrumentos. Alguien más tiene que aprender a tocar piano, bajo, guitarra, batería. Alguien más tiene que aprender a cantar. Alguien más tiene que aprender a tocar un saxofón. ¿Cuándo? Un percusionista. ¿Dónde están? ¿Por qué nos estancamos? Porque no somos la generación que crece constante. Crece y es constante. No. Nos quedamos estancados. En el nivel básico, nos entramos a un ministerio y nos conformamos con ser un miembro Y si nadie nos dice nada, no hacemos nada para hacer crecer eso Lo dejamos enano ahí, en ese nivel y deja de ser, no somos constantes y no crece Qué bueno es cuando superamos etapas y llegamos a un nivel bueno y es peligroso, ¿saben? Es peligroso cuando llegamos a un nivel bueno Porque yo lo que noto es que Cuando se llega al nivel bueno Entramos en comodidad Esto ya está bien No es no es, no es es lo mejor Se puede ser mejor Pero no pasa nada Y como viste, ya está bien Me relajo Entonces a veces hemos trabajado muy fuerte Para conseguir algo aquí en la iglesia Y cuando lo conseguimos Todo el mundo se monta en ese carro Se sube Y hasta dentro de 7 u 8 meses Podemos volver a incomodar A la gente que se subió a ese carro ¿No? Porque ya, si dijimos ya compramos una furgoneta Y si yo les digo hoy, antes de diciembre deberíamos comprar otra Ostras, Una furgoneta por año ya es mucho ¿Para qué queremos más? No no estoy diciendo que vamos a comprar una furgoneta Estoy hablando de cómo cuando entramos, nos esforzamos, peleamos, ganamos peleamos. No cuidamos, no valoramos y nos llevamos a otro nivel aquello que Dios nos quiere hacer y nos ha entregado me preocupa mucho eso en nuestra fe, me preocupa mucho la inconstancia la falta de amor y por consiguiente la falta de crecimiento el verdadero crecimiento da fruto en otros ¿sabíais no? O sea, crece, le salen las ramas y da fruto da fruto se extiende para multiplicarse Cuando eso que crece Es como un tallo seco que crece, crece Pero no tiene ramas y no da fruto No sirve para nada Nosotros decís Bueno, es un poco pastor, es una meditación tuya Yo pienso que no, pienso que es cuando Jesús pasó y vio una higuera Que no daba fruto Y la iba a cortar y le dijeron no Los discípulos dijeron no señor, dale una oportunidad Dale una oportunidad No la, no la, no la cortes Entonces se fueron al tiempo volvieron y que encontró que seguían sin dar fruto y el Señor dijo ahora hay que cortarla y ahora de verdad está el digamos el el, el hacha a la raíz lista para cortar qué triste es cuando personas Dios les ha dicho el hacha mía está a, a la raíz de tus pies estoy a punto de desarraigarte y no le importa y no le preocupa. Y les da igual si yo les digo que va a cerrar el grupo de jóvenes. Y les da igual si hay reunión de patrimonio o una no reunión de matrimonios. Y les da igual si ganamos a otra gente para Cristo o no. Y les da igual si hay para pagar las cosas de la iglesia o no. Y les da igual porque yo tengo mi vida, yo vivo mi vida. Allá está la iglesia, yo vivo mi vida. Totalmente antibíblico Esa manera de pensar Donde yo vivo para mí Mi yo, mi mundo El Señor no nos creó Jamás Para estar solos Jamás nos creó para vivir para nosotros mismos Eso fue consecuencia del pecado En nuestras vidas El Señor nos creó para que viviéramos en plenitud Yo he venido para que tengáis vida Y vida en abundancia Pero también dice que separados de Él Nada podemos hacer Y que si estamos pegados a Él Él es la vid, nosotros los pámpanos Y llevaremos mucho fruto Y habla de ese pasaje De que Él vendrá y nos limpiará Para que llevemos más fruto No para que nos aplaude y ya no demos más fruto Sino que nos limpiará Para que podamos Llevar más fruto Y la última Enseñanza relacionada con el servicio firme Es la recompensa Recompensa Ay, esta me encanta Porque uno trabaja duro, duro, duro ¿Para qué? Porque hay una recompensa Trabaja para glorificar a Dios, sí Debemos hacer las cosas por el placer de sentir Qué bien las se le agradó a Dios Y estáis entendiendo que eso implica también tu trabajo profesional Implica también tu vida al instituto Allá también lo haces lo mejor Porque vas a agradar al Señor Estás sirviendo al Señor en eso Donde tú estás estudiando Siendo el mejor estudiándote Esforzándote, a veces no te saldrá Pero te esforzarás por hacerlo Y ser el mejor Por salir de la mediocridad, la depresión La mentira, el engaño Porque Dios te ha llamado a algo grande Cuando te empiezas a caminar En obediencia y en fe Y en ilusión Y en hacer lo que debes hacer lo bueno con Dios es que hay recompensa Dios si sí dios sí da recompensa Pero al que ha caminado firme, fiel, en obediencia En otras palabras, hay que hacer kilómetros con Dios para cosechar Algunos dan una pequeña ofrenda un domingo y ya están desesperados Para que en la semana, en la semana se manifieste la gloria de Jehová Y te llamen hasta de la lotería del niño para decirte que te la ganaste aunque no hayas comprado él. El... Vamos, pero no has hecho ni el más mínimo esfuerzo. No da un palo, no se mueve, no avanza. Yo soy el primero que digo, ¿qué cosas quiero ver en la iglesia? A mí me gustan las cosas que hemos hecho este año en la iglesia, no solo en construcción, en todo el proyecto de la iglesia pero yo sé que esta iglesia está llamada muchísimo más y yo no sé cómo hacértelo entender el Señor te necesita el Señor te puso en este lugar porque hay algo que tú tienes que yo no tengo y que el Señor te va a usar a ti y, y algunos piensan es que el Señor eh, el, los pastores no lo quieren poner a uno no es que este es un trabajo arduo que requiere personas constantes firmes determinadas espiritualmente que maduren para que puedan estar estables y no inconstantes en sus caminos y esas personas esas a las que el Señor les puede entregar que mejor, qué más mayor alegría puede tener un pastor que decir dejo mi iglesia, yo sé que eso mejor dicho sigue creciendo porque no es mi iglesia, entiendan la expresión mi iglesia en el sentido de amor y de, de haberla sembrado pero no de pertenencia, es de Cristo la iglesia, pero que todos aman la iglesia, todos hacen crecer la iglesia el fruto de ello es El fruto de tu servicio El fruto de poner tus dones al servicio de Cristo Va a ser cual Recompensa Yo no sé cuáles van a ser tus recompensas Yo he recibido Varios tipos de recompensas De parte de Dios Algunos de ellos no tienen que ver con dinero Tienen que ver con resultados en la vida de personas Ayer Terminamos el retiro y varias personas Se acercaron o escribieron Mensajes para agradecernos Y yo digo, ahí está mi recompensa Mi recompensa es cuando llevo un matrimonio que está súper mal A punto de hundirse, de separarse Están a punto de tirar la toalla por la razón que sea Y el Señor hace una obra milagrosa Y nosotros nos sacrificamos para estar ahí Y jugar el papel que debíamos jugar Y cuando vemos que eso cambia Decir, gracias Señor Esa es mi recompensa Aunque a los años a algunos se les olvida ¿Por las personas que plantaron huellas antes que ellos, para que ellos pudieran andar, a veces se nos olvida, a mí mismo también se me ha olvidado, y a veces el Señor me ha vuelto a recordar, y en gratitud, orar por esas personas, bendecirlas, servirlas, de eso vamos a hablar en este punto, ya terminando, ¿ok? Y dice 1 tesalonicenses 3.8, porque ahora vivimos, si vosotros estáis firmes en el Señor, ya está, ya ese es todo el versículo y puedes pensar pero a ver medítalo medítalo para dice Pablo ahora vivimos dice Pablo Pablo y su equipo de, de trabajo Pablo y los otros pastores que trabajan con él dice ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor o sea lo que me quita el sueño es que no estéis firmes en el Señor ¿no? Y mi recompensa es que si vosotros Estáis firmes en el Señor Yo ya puedo descansar Eso era lo que yo necesito. A eso me llamó el Señor ¿Estáis firmes? Mi trabajo está hecho Esa es mi recompensa Esa es mi corona Esa es mi bendición No estamos buscando otro objetivo que eso Mira la nueva versión internacional Este mismo versículo dice Ahora sí que vivimos Ahora sí que vivimos al saber que están firmes en el Señor Dice, ahora sí que vivimos Al saber que ustedes, hermanos Están firmes en el Señor Ahora sí que puedo descansar un poquito Ahora sí que puedo sentir Que como uno hace una gran tarea y Después pues, pararía Y parar, dar unos pasos atrás Y mirar la construcción que hizo El dibujo que hizo El trabajo que hizo en el ordenador Sentarse y disfrutarlo es Decir Ya está aprobado, ya este proyecto salió adelante, ay, por fin. Ale que está con su tesis, yo no sé si ya la termino, pues por ahí estás. Cuando termines, ay por fin, completé el trabajo. Y por último lee este versículo conmigo, Galatas 6.6. hay recompensa para el siervo amén pero también te voy a hablar de gratitud para con el siervo gratitud gratitud no es que oh, esa, eh, estás tratando a ese siervo como si fuera Dios pero reconoces el servicio y lo que hay de Dios en ese siervo y dice Gálatas 6.6 el que es enseñado en la palabra Haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye El que es enseñado en la palabra En este caso, si tú eres enseñado en la palabra Dice que hagas partícipe de toda cosa buena al que te instruye Y de ese versículo podrías sacar muchos pensamientos y muchas ideas la primera de ellas, y yo diría que la mínima, la mínima es la gratitud. La mínima es la gratitud. Por eso me gustan nuestros grupos de, de verdades claves o un paso de fe, cuando le escriben a Mariela o le ha escrito a Diego o al que haya está enseñando a Nicolás, gracias por el tiempo que nos has dedicado esta noche enseñándonos, lo valoramos, te bendecimos. Lo mínimo es Agradecerles, a nadie le está pagando esas personas Porque vayan a hacer eso Aquí trabajamos todo por servicio de corazón espiritual No estás recibiendo dinero Lo mínimo es Ah, hoy tengo pereza, no voy al grupo ¿Sabes qué estás haciendo? Estás menospreciando al siervo de Dios Estás menospreciando la palabra que viene a través del siervo o la sierva de Dios ¿Sabes? A pesar de los errores o lo que ocurre en ese grupo, tú debes ir y ser parte, porque es parte de, de obedecer a Dios en el camino, de crecer. No vas a poder ser un siervo de Dios, sino amas y honras a los siervos de Dios. Honra a los que te discipularon, a los que te enseñaron un curso, una célula, un discipulado personal. Cuando alguien te ministró, hizo una administración especial sobre tu vida... Hónralo, sea agradecido Reconoce lo que hay de Dios en esa persona Gracias Señor por lo que me diste Porque esa persona dio de su corazón Dio de su tiempo, dio su generosidad Dio de su vida Pero dice también que haga partícipe De toda cosa buena Yo no sé para ti qué significa toda cosa Para mí implica todo Toda cosa es todo ¿no? La segunda cosa que creo que uno debe hacer Partícipe a sus líderes Es cuando le ocurren cosas buenas a mí me ocurren cosas buenas, te llamo y te cuento. Gracias por estar orando por mí. Ya se cumplió lo que estaba pasando. ¿Te acuerdas que te pedí que oraras conmigo para que el Señor me ayudara a encontrar trabajo? Gracias, amado hermano, he encontrado trabajo. Te agradezco tus oraciones y que has estado ahí conmigo animándome cuando no tenía trabajo y estaba tan desanimado. Pero algunos encuentran trabajo y son como aquel leproso, ¿no? como los nueve leprosos no solo uno volvió para dar gracias en, en, la, en la parábola y los otros nueve se fueron y cumplieron el rito pero no regresar a dar gracias y a veces eso hay mucho en la iglesia mucha ingratitud tenemos que aprender a ser más agradecidos todos con todos los músicos no tienen que venir a tocar ¿Cuántos les dan gracias a nuestros músicos cuando termina el culto para sí? Gracias por haber ministrado. Gracias por su esfuerzo. Gracias por los ensayos. Gracias por todo el tiempo que has practicado. Gracias por tu por cuidarte espiritualmente para que yo pueda recibir a través de ti. Gracias, Diego, por ministrar. Gracias, Laura. ¿Cuántos hacen eso? ¿Cuántos agradecen en la cafetería cuando le venden una empanada? O pagan y se van. igual Ahí no hay empleados. Ahí hay siervos. Gracias, hermano. Gracias por servirme. Gracias por darme esto A los de logística Cuando el de logística te dice Que no te puedes sentar en tal silla Sino que por favor te sientes más adelante Te enojas En vez de entender que te está sirviendo Que te quiere ayudar Que quiere hacer que la iglesia vaya mejor Padres, ustedes agradecen a los, a los maestros Que enseñan las clases a sus hijos O ustedes solo recogen a sus hijos Y se van y ya está ¿No debería ni decir gracias por hoy tener a mi hijo y por darle un poco más de la palabra? Al líder de jóvenes, a los líderes de jóvenes, Alejandra. Ale, gracias, porque estos muchachos son duros, son huesos duros de roer. Y tú, yo no sé cómo no te has cansado, no sé cómo te des... Oro por ti, me comprometo a orar por ti. Eso implica todas las buenas cosas, ¿no? Y no como venir aquí, como si aquí fuera un club y aquí tú pagas una cuota y que te sirva. Eso no es la iglesia del Señor. Y por último, creo que participar de toda buena cosa también es que cuando eres bendecido, bendigas al siervo. ¿Por qué no vas a bendecir a los siervos de Dios? Y no estoy hablando de mí mismo. ¿Eh? Si quieres, toma esta palabra como que me auto excluyo. A mí no me bendigan, no pasa nada. Pero mí, necesito enseñarte esta lección. Bendice cuando seas bendecido a otros siervos, bendícelos, dile siento ofrendarte esto hermano, el Señor me dice que te dé esta ofrenda, siento llevarte a una tienda y comprarte una camisa, yo no sé por qué pero Dios me lo puso, tengo que hacerte una compra, saben que los siervos de Dios no deben recibir porque les falte Sino porque Dios deposita algo En el espíritu de alguien y Dios dice Dale esto a, a, a tu pastor Dale esto a, a tu líder de jóvenes Dale esto al maestro De los niños que le enseña la clase a tu hijo Bendícelo, porque tal vez Tiene necesidad y tú y Dios te pone En tu corazón que él tiene necesidad Tú no lo sabes, pero Dios te pone Una convicción de que tienes que hacerle una compra Aunque sea pequeñita Escúchalo, si Dios te dice Si sí, hable una compra de 50 euros Hazla de 20 euros cómprale unos huevos pues compra unos huevos y se los das en serio escucha al Espíritu Santo yo no te puedo decir limitar al Espíritu Santo a las formas yo te digo aprende a escuchar al Espíritu Santo porque cuando lo escuches vas a obedecer y cuando lo obedezcas vas a empezar en el mover de los milagros el servicio trae milagros pero también la recompensa pero también no está solamente en el que sirve sino en la gratitud del que entiende el ¿Cómo honrar al que sirve? Y tantos servicios desconocidos Aquí viene un equipo que limpia esta iglesia cada fin de semana ¿Alguna vez has dado gracias a John o al equipo o por lo menos a Dios? Dios gracias Señor por esa gente tan linda que va cada fin de semana a limpiar nuestra iglesia A Nico por el sonido que lo he, tocado, lo he obligado a estar ahí a Yannick está allá con, las, con los anuncios A todos los que hacen el, el, el Boletín informativo A, Tantas cosas que se me pueden escapar ahora Porque hay tantas cosas En nuestro trabajo de obra social En las, nuestra alabanza en, en fin El mantenimiento Tanto trabajo que ha hecho el mantenimiento El mantenimiento es uno de los equipos más preciosos Que hemos tenido este año Han, han, han trabajado El teatro Y en fin ¿Entendéis no? Si el, el lunes va a actuar en la noche Nuestro grupo de teatro Qué lindo sería que estuviéramos todos nosotros allá Qué lindo sería que estemos con un invitado Y qué lindo que cuando se baja El grupo de teatro todos los felicitemos Los abracemos Gracias por haberlo hecho bien Por haberse esforzado Y por representarnos a nosotros y a Cristo también Qué lindo eso sí es Familia de Dios ahí sí, cuando hagáis eso, diré las palabras de Pablo, ah, ahora sí no puedo sentar, dice, eso, ahora sí que vivimos al saber que están firmes en el Señor, ahora sí, ahora sí que lo empiecen a hacer, ya no tengo que enseñar más, se acabó, cumplido, misión cumplida, vamos a orar al Señor. siervos del Señor es lo que está buscando en esta generación. Gente agradecida para dar. ¿Saben que no puede uno dar si uno no está agradecido por lo que ha recibido? ¿Cierto? ¿Estás agradecido por lo que has recibido? No solo hoy, en cada día de tu vida por las cosas que Dios te ha dado, que ha recibido. ¿Estás agradecido por esas cosas? Cierra sus ojos un momento Si alguien aquí en este lugar no conoce a Cristo Lo primero que tienes que estar agradecido Es porque Dios el Padre Te amó y dio a su Hijo Para perdonar todos tus pecados ¿Cómo no estar agradecido? Ese es el inicio de la gratitud Que Él dio su por nosotros Para perdonar nuestros pecados Esto no es religión Esto es eso es la más pura De las verdades El Evangelio la buena noticia del perdón y el amor derramado en la cruz. El Hijo de Dios que no había cometido ningún pecado murió y se hizo pecado por ti para que tú por toda tu maldad fueras perdonado y reconciliado con Dios. Yo el día de hoy todavía sigo asombrado, todavía el día de hoy me siento indigno, todavía el día de hoy quiero estar llorando a sus pies y decirle Señor ¿No, yo. quieres darle tu corazón a Jesús este es un buen momento, podrías repetir esta oración diciendo Jesús te doy mi vida en mi corazón, perdóname mis pecados, me arrepiento vuelvo mi corazón a ti y quiero empezar a ser un hijo, un hijo obediente, un hijo que empieza a caminar en obediencia a ti, enséñame entra en mi vida, cámbiala transformala, hazme una nueva persona en Cristo Amén Y si los demás que están aquí han, han sido tocados por alguno de los aspectos De este mensaje Yo siento mucho este sentido final de la gratitud Creo que Dios ha insistido mucho en esta parte Yo creo que se ha perdido mucho esta honra Y yo creo que es importante que hoy salir a practicarla Al terminar este culto Ya hemos dicho con los de la cafetería Con los que enseñan a los niños Con los que nos sirven ahí fuera ¿Sabes? Te... Dale gracias dale gracias dale un abrazo y empiezo a bendecir con todo lo bueno al que te ha instruido al que te ha dado al que te ha participado de su, de, su, de su amor y de su servicio Señor siembra un nuevo espíritu en la iglesia en el corazón de cada uno de nosotros cambia nuestra actitud Señor tan tan in, de independiente Señor tan de isla de dureza Señor uno llega cargado con sus problemas a la iglesia y quisiera que todo el mundo solo pensara en uno mismo y Pero la verdad Señor Tú nos traes aquí a despojarnos de nuestro peso De todo peso, de toda carga De todo pecado, desánimo A eso venimos a la iglesia, lo soltamos Para poder ser libres Y al ser libres Tener tu corazón Señor Servir a los demás Amar a los demás Y agradecer a cada quien Por cada cosa que hace Hasta las cosas más pequeñitas En este día Gracias, Señor. Amén.